Un problema sobre todo a partir de la proliferación, no, no me quiero ir de tema pero de la proliferación de las redes esa como especie de obligación de instantaneidad que hay es que el, el, el periodismo termina siempre jugando un rol nefasto, sobre todo porque hablan y opinan los que no van al lugar mm. ese es el primer, el primer punto ni hablar lo que pasó con la agencia TELAN que bueno, más allá de ese errorcito de la cantidad de muertos entre comillas, no siendo irónico, bueno, por lo menos eh, dejaron en claro por qué no mandaron ningún cronista o ningún enviado. Eh, bueno, haber estado ahí, eh, lo primero, eh, eh, ya desde muy temprano el sábado eh, se veía todo muy aplacado, pero porque no la barría eh, llovía bastante, había llovido el jueves, había habido una fuerte tormenta el miércoles a la noche que también Había gente acampando que por lo que se rumoreaba, se escuchaba, se iba comentando si había tenido que ir. Creo que el viernes no había llovido y el sábado sí, gran parte del sábado llovió. Así que toda esa previa de gente amontonada, de asado, eh, estéreos eh, o lo que fuera de música de fondo que se suele ver por ejemplo en el último recital de Tandil, eso no se veía. La gente estaba como más eh, desperdigada, ¿no? Eh, porque bueno... Llovía bastante, cambió todo cinco y media a seis abre, abre el cielo, deja de llover La gente se empieza a acercar al predio Y empieza a hacer lo que se puede llamar un recital normal del indio Apenas entrabas, el primer comentario era La gran cantidad de gente que había, eso está clarísimo Lo conté en otra radio y pasaba lo mismo La primera vez que entro a un recital del indio Siempre uno por ahí, si el recital está anunciado a las nueve trata de entrar siete y media, ocho, ocho y media como última hora. Y en general, uno se podía acercar al escenario, no digo muy cerca, pero estar a una distancia, si se quiere, de 100 metros, 80. Acá, el escenario me quedaba como la distancia, no sé, desde de, de Plaza moreno a Plaza Italia. Así que ahí ya hay una pintura un poco de, de la cantidad de gente que había dentro del predio. El predio desde arriba se veía, yo no lo vi, pero se que la organización previa estaba bien pensada por el lugar, es decir, no es el mejor lugar para que el indio pudiera tocar, pero había un predio aledaño que la organización le llamó el aguante, donde se podía amontonar mucha gente con una especie de gran descampado, gigante, un gran descampado, previo a entrar sí, al predio este de la colmena donde se hacía el recital, que creo que tenía cuatro o seis puertas de acceso. Y en general me parece, esto es una intuición mía de tanto ir, la organización, sobre todo esta productora, a partir de lo que fueron algunos shows del Indio en otra época del estadio, del que hizo en el Estadio Ciudad de la Plata en el 2008, después algún problema que hubo también en Tandil, me parece que tiene esta idea tuyo porque esta parte se comenta de boca en boca con ir a ver al Indio se sabe de que una vez que se cubre el piso de eh, de entradas que eh, estiman van a vender la idea es, por sobreponer, eh, digamos, un cuerpo de caballería o policías que pueden llegar a tirar algún tipo de bala de goma, liberar la zona, entre comillas lo digo, para que los que no tienen entrada, ante el problema mayor de un ejército de, de 50.000 tipos, caminando como si estuvieran en formación y en marcha, contra la puerta, que van a ir igual, pongan un camión hidrante, eh, un cuerpo de caballos con... 50.000 policías o un tipo armado van a ir igual, me parece que la producción, estimo, lo que busca hacer es liberar la puerta para que ingresen todos, claro, lo que conlleva eso es por qué fue o en todo caso si habían eh, eh, visto que iba a ir tanta más gente de la que había ido a los últimos shows, no sé.